digamos que la historia de la fidería Cerecete es bastante emblemática porque en su momento que esto fue por el año 84, 85 si mal no recuerdo fue uno de los primeros edificios que originó una digamos una una puesta en opinión de todo el tema del patrimonio o sea cuando esta fidería venía decayendo como edificio y este y, y todo el mundo bueno veía ese deterioro Eh, hubo una, un, una iniciativa que fue del ingeniero garrone en esa época como para señalar este, este edificio como de importancia patrimonial. Eh, y eso fue, provocó una, un, una exposición que se, que se hizo en la Fidería este, donde la gente recorrió, digamos hablando del patrimonio recorrió y reconoció o volvió a encontrarse con este edificio que no funcionaba ya como ni, f ni como fábrica ni como negocio en ese momento me acuerdo que era el, el, el intendente Echeverri tuvo digamos un gesto así de, de, de sensibilización hacia eso y fue digamos una, un, un acontecimiento que salvó el edificio en el momento. Porque la gente que cuando se trasladó de dueño ese edificio, hubo, digamos, una, un, un intento de, un intento que ha, ha perdurado hasta ahora de conservación o de, digamos, de prolongación de la vida del edificio. Eh, lo que pasa que, bueno, después el, el, en los años también han, a lo mejor las, las medidas que se han tomado no han sido las suficientes o el deterioro ha ido más acelerado que las acciones, ¿no? Sí, eh, digamos, si no hay ninguna norma, no hay eh, ninguna, no, podríamos no decir, recursos el... que se provean para el mantenimiento de edificios claro, como ese. No, claro, o sea, vos ahí pones justo el... Decir, hay, hay una sensibilización y hay como acciones individuales, a veces de parte del municipio o de, eh, de las instituciones, y a veces de parte de los particulares. Por ejemplo, acá coincidió que en un momento hubo una acción, digamos, de instituciones y de particulares que intentaron proteger el edificio, y bueno, y se salvó de, de una posible demolición, y bueno, pero eso, ese edificio está sometido ahora a una explotación comercial, eh, que bueno, que tiene sus avatares, y que nosotros sabemos que cuando el edificio empieza a ser ocupado por muchos, digamos, usuarios diferentes, que son inquilinos, bueno, eso hace, elabora una acción que es, es deteriorante. Y no hay ninguna ley, digamos, no hay ninguna ordenanza específica que proteja y que determine qué hacer con esos edificios o que otorgue facilidades a los propietarios para hacer acciones, digamos, de conservación. Es, es complicado esto. Si está en la elaboración, hay un proyecto que se que se armó con la con la universidad, con la Facultad de, de Ciencias Sociales, pero bueno, eso todavía no ha llegado a, a su, digamos, a su concreción, ¿no? Y bueno, y estas acciones van van sucediendo, el tiempo pasa y los edificios sufren. Ahora, uno lo ve y, sí, digamos que del 84 a ahora ha sufrido muchos deterioros. ¿no? Sobre todo en una parte que justamente donde no está la explotación comercial, donde sí, ya no sí. se ven ni ventanas y se ven que aparecen como, como ramas, como árboles que han crecido ahí. Sí, sí, es lamentable, ¿no? Es, es, es así. Y yo creo que es un caso emblemático porque en su momento fue algo que casi te diría que es el primer edificio que despierta la sensibilidad de la gente. Sí, de, sí. el año 84, 85. ¿Y hay en Olavarría algunos otros edificios que constituyan el patrimonio arquitectónico que también sufran los avatares del paso del tiempo y la falta de mantenimiento? Eh, ahora ah. tenemos eh, un, un caso que va a ser muy, muy delicado, que es muy delicado, que es el edificio del, del ex Banco Edificadora, que no sé si has visto que ha salido a la venta, o sea... El Banco Columbia, que es dueño actual de ese edificio, por lo que yo creo, eh, traslada sus oficinas a una parte lateral de ese edificio y abandona, digamos, el edificio primi eh, primitivo, el edificio de la esquina, y lo ha puesto en venta. Este, sí. y bueno, eso también es un destino incierto que va a tener ese edificio por ahora, porque... Bueno, es es un, es un enorme edificio, forma parte del paisaje del centro de la Barría, y bueno, es una incógnita que va a ser su, su, su posible futuro, ¿no? Ahora, eh, ¿en algún momento eh, existió al menos una ordenanza puntual para algún edificio, como en, recuerdo ahora, por ejemplo, el exbanco de la Barrilla, para que no hubiera demasiadas modificaciones? ¿No es posible eso extender? también una, una acción del municipio que interpuso como una, como una ordenanza particular para proteger ese edificio y también se logró, digamos, eh, mantener el edificio. ¿no? Pero, digamos, eh, esto es como que... Re... Cada vez que aparece un problema eso tenemos que salir a apagar el incendio de alguna manera. ¿no? Claro. Ese sería la imagen. Sí, eh, sí. no bueno, que no es lo ideal, uno tendría que tener alguna cosa un poco más organizada, más orgánica para poder prever estos casos. Pero y eso se puede hacer a través de ordenanzas, ¿alcanza una ordenanza para atender esos casos? Son ordenanzas que son muy complicadas de elaborar porque empiezan a, a, a caminar por el límite entre la propiedad privada, que para nuestra tradición, digamos, como sociedad es prácticamente, eh, digamos, este, intocable, no el concepto que como ciudadanos tenemos de la propiedad privada, es que nosotros hacemos de la propiedad privada lo que se nos canta, para decirlo de una manera más o menos... este eh, Eh, gráfica ¿no? y bueno y probablemente esto requiere una una limitación al, al derecho del propietario sobre su sobre su bien que es muy difícil de discutir y de ir digamos aceptando en la sociedad nosotros poder, está, actuamos y opinamos libremente sobre el edificio del otro que hay que conservar pero cuando si nos llega a tocar a nosotros y a nuestra a nuestro patrimonio pecuniario, ahí no sé si somos tan tan generosos para hablar exacto. este Hay que seguir luchando, es algo que no tenemos que abandonar, y que en la medida que, que acciones o, digamos, que los medios también difunden este tipo, tipo de problemas hace que lo mantengamos, digamos, que lo tengamos presente y que no lo abandonemos, ¿no?